aún en situación de pobreza, trabaja y lucha por la igualdad. Esta igualdad no debe llevar a que la mujer participe en el servicio militar, ya que esto la convierte, si va a la guerra, en asesina, y en esto no tiene que envidiar al hombre. La mujer debe luchar por sus derechos, pero desde ella misma, en su hogar, con la familia, ya que si cada uno lo hace en su propia vida, deja el egoísmo, la rivalidad, la envidia, el rencor, etc., y no pretende imponer el feminismo, ya que este ha venido a parar al machismo. Desapareciendo este, el feminismo no tiene razón de ser, ya que si el hombre y la mujer cambian como personas, sobran el machismo, el feminismo y todos los sismos. La igualdad depende, entonces, del cambio de la persona, que es lo que la Iglesia Pobre de Mallorca viene transmitiendo en todos los medios de comunicación hace años. Cuando la mujer y el hombre empiezan a despertar su conciencia, viene de forma natural la igualdad, que es un derecho innato en el ser humano pero que ha sido pisoteado durante siglos por tanta religión, que esta sí que ha marginado a la mujer. No es por lo tanto participando en política como la igualdad será alcanzada, ya que mientras los políticos no cambien como personas, seguirán dictando leyes guiadas por el egoísmo y ambición que domina sus mentes. Ánimo mujeres, que solo nos queda un camino, el cambio de la persona, construyendo así un mundo de igualdad entre los seres humanos. María Isla, Unión suelita. Sí. Ya hay una carta sí. Bueno, esta es la que leí del pasado, pero ahora inexplicablemente ha sido publicada con un reporte. Eh, Diario de Mallorca, miércoles 20 de enero. Las utopías no sirven. Tenemos miles de años de experiencia en los cuales hemos vivido y vivimos en un sistema basado en la esclavitud. Es decir, unos que trabajan y producen bienes, comida, vestido, herramientas, vivienda, etc., y otros que no trabajan y viven consumiendo lo que estos producen. Este sistema ha llegado hasta nuestros días intacto, habiendo superado todo tipo de rebeliones, revoluciones, etcétera, que los esclavos han intentado hacer para derribarlo, fracasando porque quienes las encabezaron, una vez conseguido el poder, se enquistaban en la cima y seguían parasitando al resto por la sencilla razón de que cambiaban el régimen político, pero no cambiaban las personas en su interior. Y por muy revolucionarios, comunistas, etcétera que dijesen ser, seguían siendo ambiciosos, candules, etcétera, egoístas en su nombre. Ahora, en nuestra época, se nos quiere hacer creer que lo mejor es que el mundo siga con el sistema de que los esclavos, ahora llamados obreros o pobres, que me no han cortado, trabajen y los que no trabajan, llamados ricos, se queden las ganancias, y para ello ahora ya siguen y para ello se crean toda una serie de normas, leyes, etcétera, que lo regulen. Y todo ello se legitima con unas llamadas elecciones democráticas, y si es necesario se defiende con unos hombres armados llamados ejércitos, que llegado el caso, matan a otros hombres. Pero resulta que este gigante se asienta en la tierra con unos pies de barro llamados injusticia, pues injusto es que lo que entre todos se produce unos pocos se lo apoderen. Y por muchos hombres con armas u otros que administran no justicia, que es de Dios, sino leyes humanas, de hombres, lo protejan, este gigante caerá. Sencillamente, porque es una utopía y una tomadura de pelo, pretender que la injusticia perdure eternamente, tranquilamente y en paz. Claro está que digo todo esto no apoyándome en un nuevo sistema político, filosófico, etc., sino en algo más antiguo que la injusticia misma, es decir, la justicia, que aquel o aquello que ha hecho posible que exista yo, todos los seres, la tierra, el universo, yo le llamo Dios, ha grabado, programado en mí y en todo ser humano. No quiero que me maten, engañen, roben, exploten. Por tanto, no lo quiero para los demás. Por tanto, la justicia solo se hará realidad por un medio, cambiando todos por dentro. Y que los ricos, o sea, los que ahora ya lo son, y los pobres que aspiran a serlo algún día, cesen en su ambición, egoísmo, etcétera, y sean felices conformándose con lo que tenemos y hasta que no lo perdemos no nos damos cuenta del tesoro que Dios nos da. Comida, casa, vestido, salud, alegría, familia, etcétera, etcétera. Sí, la utopía que hasta ahora nos han presentado como realidad no sirve. Y tarde o temprano se implantará en la tierra la realidad que hasta ahora nos han hecho creer que era una utopía. Pues la conocida frase, ricos y pobres, siempre ha habido y habrá, tan solo expresa lo que hay en el corazón de quien la dice. Y por muy inexpugnable que nos parezca esta montaña, llegará el día en que se apartará. Y para ayudar a ello, unos obreros aquí en Mallorca tratamos de vivir todo esto y así después poder predicarlo a los demás. Apartados, eso sí, de cualquier grupo que en nombre de estas cosas se han organizado, o han muerto, y así hermanarnos a todos él que hace lo mismo, tal como Jesús, Buda, Confucio, José los profetas de ayer y de hoy, etc. Esto es la Iglesia Pobre de Cristo. Dios, señor Robles, Bien. Ahora quiero ver tu carta. Sí. No, no ves bien, si sino... Sí. Ahora sí, porque antes no había mucha luz. El colmo de la irracionalidad. La idea. Perdón. perdón. ¿Y esta carta? titula? ¿La has enviado para la prensa? No, la tengo que enviar. Ah. Si me la publican. La idea esta ya se me había ocurrido tiempo atrás y hoy día ha sido el día de que salga a la luz. En los tiempos que corren de confusionismo, oscurantismo, decepcionismo y desencanto general, fruto de una mala directriz religiosa, política y demás lacras sociales, que en lugar de ayudar a asesorar muchas veces omiten sus verdaderas funciones o roles. A menudo se ven coartadas las libertades del ser humano, aunque se viva en un país democrático, entre comillas. Cuando también, a la hora de disponerte a encontrar trabajo, trabajo, te pongan tantas trabas, se puede observar o vivir de forma descarada la discriminación. Por eso creo oportuno, para mi manera de entender la cosa, que no vinieran muchos más de los que estamos ya en este planeta llamado Tierra a presenciar tan desagradables y denigrantes acontecimientos como las guerras, que los calificaría como grandes abortos. A propósito, ¿hasta dónde llega la libertad del derecho a la vida si observamos de continuo en los diferentes países y continentes del globo terráqueo las terribles y cruentas matanzas? Y no menos que decir tiene del tema al respecto, de las cantidades y diferentes tipos de droga que se consumen y matan lenta o galopantemente a nuestros queridos, ignorantes y desesperados hermanos que se cosechan la muerte día a día. Ya es harto sabido de la corruptividad general, haciendo referencia al tema del aborto, puedo comentar la falta de sinceridad que hay por ejemplo en las familias pudientes, resulta que de cara a la sociedad lo ven muy mal visto, o sea, lo consideran un crimen. Pero detrás les queda otra. Ellas son las primeras que se desplazan para la práctica de la interrupción del embarazo. Sin embargo, las ignorantes y sin medios no pueden hacerlo. Me parece que se incurre en una de tantas injusticias sociales. Bajo mi punto de vista, es uno de los países donde se aplica la justicia, entre comillas, sin igualdad de condiciones. Y yo digo, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Ya está bien de hipocresía y clasismo. Les agradezco de antemano la total publicación de esta. La coherencia ante todo y luchemos por causas justas. Firmado, Juliana Jiménez. Hay más cartas. Quiero leerme este ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Los verdaderos sacerdotes de Dios no son los seres humanos con estudios de seminario, etc., Los verdaderos, los auténticos sacerdotes de Dios, son todos aquellos seres, hombres y mujeres, que buscan de verdad a Dios, en su propia vida, con sus actos positivos de amor a Dios y al prójimo, los que viven una vida sencilla de oración y trabajo, los que tienen en su casa la verdadera iglesia, sinagoga, mezquita, etc. Los verdaderos sacerdotes de Dios son los que practican lo que predican, los que comprenden que la religión de Dios no tiene nada que ver con las religiones organizadas por los hombres. Los verdaderos sacerdotes de Dios no pierden el tiempo en predicar creencias, dogmas, ritos, etc. Pero sí que aprovechan el tiempo de toda su vida en predicar lo que viven, o sea, amor, bondad, sencillez, paz, comprensión, etc. Y todo esto, está claro, todo esto, claro está, trabajando para ganar el pan, pero no para enriquecerse. Además, nadie puede hacerse rico trabajando, pero sí a costa del trabajo de los demás pisoteando el gran mandamiento de Dios, el de amar al prójimo como a sí mismo. Y esto lo consienten los sacerdotes de todas las religiones del mundo, dando por resultado una humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. Los sacerdotes con sus jerarquías, etcétera, de todas las religiones no sirven. Son un gran, gran estorbo, un obstáculo para llegar a Dios. Comprendemos muy bien las palabras del obrero carpintero Jesús de Nazaré. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Gracias, Padre, porque has escondido todas estas cosas a los sabios del mundo y las revelas a los pequeños, etc. No se trata, pues, de estudios, de aprender cosas de memoria. Se trata de un verdadero cambio de vida, de vivir la vida sin ensuciarla. Se trata de ser sabios de Dios. Es cuestión de vencer a la bestia que todos llevamos dentro y hacer lo posible posible para que renazca el ángel que también todos llevamos dentro. Venciendo el egoísmo, el ser humano se convierte en auténtico sacerdote de Dios. Esto es lo que predicamos los que formamos la iglesia pobre. Somos pues apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Pero esto está al alcance de toda la humanidad, si cada ser humano busca a Dios en sí mismo, en la propia vida, y, en, y no en las religiones muertas con dioses muertos la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo, los ricos ya saben lo que dice Cristo, no se puede servir a Dios y al dinero. Y si cada ser humano llega a ser sacerdote de Dios, no habrá guerras, militarismo, explotación, etc. en nuestro mundo, reinará verdad de verdad el Mesías, o sea, el Cristo Espíritu Universal de Dios. ¿Quiénes son, pues, los verdaderos sacerdotes de Dios? todos los seres humanos que buscan de verdad a Dios en sí mismos, y no, y no pierden el tiempo en buscar y confiar en sacerdotes con estudios de seminario y a sueldo. Esto es lo que, predico, lo que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret el Cristo, esto es el sencillo Evangelio, y que nosotros vivimos y predicamos como iglesia pobre, la única y verdadera iglesia de Cristo. Y esto es lo que os dice un obriego yesero ya jubilado, Ánimos, pues, y adelante, amigos. Así sea. Cayetano Martí, en del 93. Bien. Ahora podemos hacer comentarios de esto. Las cartas y el mensaje y todo. Pero yo creo que después de tener las cartas y mensaje, yo diría que aclara esto de las cartas. Pero, ¿qué decís vosotros? Cuando al final dices... Eh la Iglesia Pobre de Cristo, la única verdadera. Eh, en otra carta anterior eh, decías, la Iglesia Pobre de Cristo, la única ver Iglesia verdaderamente cristiana. Okay. Me gustó bastante. Ah, cuando las primeras veces que empezaba a oír esto, ¿no? De la Iglesia Pobre, la única verdadera, me sonaba un poco raro, un poco fuerte, difícil de entender, ¿no? Pero creo que lo voy entendiendo en el sentido de que la iglesia pobre de Cristo es la verdadera, ¿eh? no nosotros, y ahí está la clave. No nosotros, sino la iglesia pobre o la iglesia de Cristo, ¿eh? la que vive cada uno en su casa, cada ser humano, aún no conociéndonos en cualquier parte del mundo. ahí está la clave. Esa es la iglesia verdadera, y esa es la iglesia pobre. Entonces, en ese sentido creo que lo voy entendiendo y empiezo a comprender y aceptar esa palabra. Sí, es la única verdadera. La, hay, que, hay que entenderlo así. Pero sí que empiezo a entender y digo: sí, es una iglesia sí. pobre y que, que verdadera. Y si no hay, y hay, casa, hay, punto y Si hay personas que no lo entiendan, así. tanto en Mallorca como en cualquier parte del mundo, entonces, si no lo entienden, sí, es, es la primera iglesia que se organizó en el mundo, porque la organizó Dios antes de que se organizara nada. Porque es, no está organizado. Por eso. Pero, Pero Dios eso? sí que la organiza, ¿eh? ¿Qué? Dios sí. Dios sí que lo organiza. Dios, pero no como los que van hablar con ellos. Mm. Pues es pero... lo que dijo de una forma natural Dios ya lo organizó todo. No claro. teníamos que nosotros organizar ninguna iglesia de nada. ¿Cómo, cómo ha cómo organizado es. esto? Claro. O sea, el, el que nos reunamos. Todo lo que ha explicado que Caetano es esto. Es una cosa normal de la vida. con ¿eh? una idea y intentar predicarla a otros. Pero eso Es normal. Cuando es algo bueno, intentas estarlo a conocer a los demás. Yo lo que hablaba con mi hermana hace un rato, que me encontré la casualidad que abajo, que la palabra iglesia, pobre. Iglesia, ¿no? No le gustaba. Pero bueno, eh, yo, yo sí. sé lo que digo al decir Iglesia, eh, me estoy refiriendo a grupo, eh, asamblea. Precisamente, hay... al no ser una Iglesia, o sea, al no ser eh, lo que estos tipos que llaman Iglesia evangélica, Iglesia católica, eh, ellos se ponen la palabra Iglesia y realmente no lo son, son simplemente organizaciones capitalistas de poder, dinero, manipulación. Entonces, Luego nosotros venimos y realmente no somos una iglesia en ese sentido organizada, no somos nada. Somos cuatro pelagatos aquí con, de con la idea en común de tratar de meternos en tu casa. Es que no somos una iglesia con, con lo que el mundo conoce como iglesia. Pues justamente por no ser esa iglesia, somos realmente la iglesia. Ahí está la cosa. Porque, tal como yo lo veo, la verdad, la verdad o, o la razón no viene ni del nombre de iglesia ni de nosotros sino que viene de la verdad del mensaje y esta verdad del mensaje universal entonces podría ser la iglesia ciega de Buda o la iglesia maometana de Alá o de Ali o de o sea, no es del no es la organización iglesia pobre Solamente. que tiene la razón en sí Solamente. sino es del mensaje que es verdadero que es verdadero y tan verdadero y tan antiguo y tan y tan y tan y tan auténtico como el hombre mismo Porque al final siempre vamos a sí mismos, lo de la carta de María, lo de la carta de Miguel, incluso el mensaje. Al final, lo, lo único real es el cambio este que se habla. El cambio este que se habla. Que no hay ninguna religión, o sea, ninguna organización pseudo-religiosa que lo proponga. El cambio del hombre. Y este es el mensaje de la iglesia, pues, o, o, o de quien sea, pero ¿qué es el mensaje verdadero? Sí, el cambio del hombre. Que ahí estaría solucionado el problema de, de, de la carta del feminismo de María. Ah, que no estoy de acuerdo que en Cuba son iguales. Es lo que decía la representante. No, Yo, no En absoluto, el, el, el, comunismo, el comunismo auténtico ha, ha hecho tanta separación, quizá no tanta, pero casi casi como el capitalismo con las mujeres. ¿eh? Pero vamos. Eh, lo, lo de la carta de Miguel, de, de ricos y pobres, que eso sí que es bastante más grave. Es, es el cambio del individuo el cambio del individuo hoy eh, el, telediario, el periódico está dando, dando no, solo es para ampliar un poco el, el tema este que a los viejitos se les va a quitar de las cartillas de la seguridad social una serie de productos que conseguían de las farmacias gratis Eran productos que que si los necesitan tendrán que pagar, tendrán que pagarlos ya antes de la encarga Entonces, claro, puedes decir, es que el Partido Socialista en el poder y hace esto con esto y hace aquello con aquello y, y esto, ¿qué es? Bueno, pues, ¿qué es? Otra vez se han cometido infinidad, y yo no estoy en favor ni en contra, pero infinidad de abusos con estas cartillas que se ha encontrado un señor, un señor masculino de 80 años que iba a sacar pastillas de antibaby con su cartilla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si no cambia el individuo, que lo que dice Caetano, no puede funcionar la sociedad ni con cartillas ni sin cartillas ni con seguridad social ni sin él. Es si realmente sí. los ancianos hubieran hecho buenos sobre... ahí está no se, no se los hubieran tenido ahora que quitar porque yo claro. creo que algún anciano necesitará no, no, no anticonceptivo pero a lo mejor la salte bueno pero ahora se quitará todo y tendrán que pagar si lo quieren estas cosas de segundo rango digamos las medicinas importantes sí, seguirán siendo bueno pues esto perjudicará a uno bastante y no es justicia social desde mi punto de vista pero el abuso que, es, que se ha hecho que con la cantidad del abuelo compraba toda la familia y se acaba gratis entonces es, es el ser humano que, que es el individuo que pone es, que el cambio pues, claro. perdona lo que te iba a decir eh, resulta que sí que hay un o sea una entidad que sí que propugna el cambio y son eh, el peso eh no decía no dec No, porque... no, pero te quiero decir no, que aquí no, de serio, no. pero te quiero decir <risa> que está estaba... no, por el Billy cambio, Clinton, por el cambio. Bill Clinton también, también, <risa> también está hablando del cambio. Vamos también por un cambio, por el cambio de sí, sí, sí, sí. <risa> Clinton también <risa> ha hecho un discurso <risa> maravilloso sobre el cambio. Pero... Eso es lo que te digo, los <risa> políticos, proponen el cambio. Claro. Mm. Pero, pero... No, pero no especifican qué cambio exactamente. No, pero es que ¿Cómo el, se... el cambio político nunca nos va a dar el cambio, no, el cambio sí. individual, ni, ni, no. ni, el ca... ni, ni, ni siquiera referente a tu carta sobre, sobre el, el aborto eso, eso que está muy bien, que me, me, me, totalmente, me ha gustado mucho. ¿no? Pero es que pasa una cosa, la izquierda, la izquierda, en plan político, la izquierda no acepta el aborto y no la pena de muerte. La derecha no acepta el aborto porque es una muerte. ¿Y acepta la pena de muerte. Bueno, entonces, ¿cómo nos cómo no vamos a poner de acuerdo nunca? ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo nunca, te lo puedo comer? Nunca, eso no, es una... pero es que los dos tienen sus razones. Sí, pero no las tienen mucho porque la guerra, ya lo he dicho, es un gran aborto. O sea, ahí... Pero la izquierda también hace guerra. No, es que no es... Sí, sí. el cambio no va a ser político, quiero decir. No, ya ya lo sé, quiero que no, no va a venir de arriba. Que no vas, porque mira, no. Stalin, cuántos muertos, millones de muertos tiene sobre sus espaldas, Siendo bastante de izquierda, digo yo. Sí, sí, no, entonces, no, no, no, no, El cambio no va a ser político, no puede ser. Como que no está ni en el comunismo ni en el capitalismo. Está, o sea, sí. ni en un sistema ni en otro. Está. No está basado ahí. ahí está. está basado aquí, en el interior de cada persona. De que se despierte o no la semilla críptica o como lo quieran llamar. El cambio individual. Mm. Yo allí haría, por ejemplo, bueno, un ejemplo. ya si a veces lo he dicho, pero ampliaré. Imaginemos Palma mismo. Varias casas, varias panaderías hacen pan, fabrican pan, lo venden, pero es un pan que es una porquería. Después, una persona determinada, un hombre, una mujer, hacen pan pan en su casa, en el caso de Michelle, por ejemplo, Rosmaría, y este pan es pan, supera a todos los panes que están haciendo las panaderias. ¿Qué pasa con los panaderos en toda Padua? que se alegraría mucho de que aquella persona que hace el pan mejor, es decir, que hace el verdadero pan ¿eh? poner el nombre de pastel coca sobrasada de harina en fin, el nombre cualquiera esto favorecería las panaderías porque dirían bueno, es superior al pan que fabricamos nosotros es más dulce, es más esto, más otro pero no es pan cuando les va la cosa mal les perjudica es que el hombre, Miguel en este caso diga pan ¿me entendéis? lo de aquí ¿eh? hasta gente gente que nos conoce ¿eh? sí, pero podría ser así o así? ¡no! Iglesia pobre ¡Iglesia pobre! ¡Cristianismo! porque si no metemos estas palabras Ah, bueno, son un grupo de, de, de tipos que es, esotéricos, una cosa así. Ah, sí, esto de Cayetano, es muy, muy bueno. Por cierto, son una especie de espiritistas y, o de teósofos y... Pero nosotros somos esto la iglesia. ¡No! La iglesia somos nosotros. Y todos los pobres del mundo y los ricos, que abandonen sus riquezas también. Y vayan a Cristo. Esta es la iglesia verdadera. Pero el nombre porque si quitamos el nombre nos quedaremos que hace, haremos pasteles, no pan es por eso que yo insisto en esto pero, si me permiten el nombre tiene, por la competencia humana no tiene nada que ver con el, el universo, el problema o sea, sí, claro la que no. de esta iglesia le viene del mensaje, no del nombre ahí está Pero si le quitamos el nombre, no, no acuerdo, no, no. hasta el obispo católico nos favorecería. No, no, no, no. A lo mejor hasta el consejo nos ayudaría para abrir un local de personas de cultura, religiosa, espiritual y tal y cual. Pero el obispo de Mallorca sería el representante del de cristianismo. ¡No! Del horno, sí. decir, ah, del horno. Hay que decirles no, porque... En este mundo que ahora vivimos, de no existir catolicisme, protestantismo y tantos ismos religiosos, de no existir religiones, yo mismo diré: ¿para qué poner nombres? Somos unos cuantos personas que tratamos de vivir la vida y punto. Pero no, mientras estemos en estas circunstancias, no, hay que ir con cuidado con esto. Si no, fijaos bien que es dos días. Eh, la iglesia católica, como cada año, en el mes de enero, la cosa ecuménica, y ha invitado una semana de oración ecuménica con los protestantes. Bien. La iglesia o la religión, lo que quieráis, de los bajáis, ha hecho lo mismo estos días parece que tiene un centro por el, cerca del cine este metropolitano por ahí, y decía la prensa que habían reunido 200 o 300 personas, no sé, y estaban presentes el catolicismo, oficialmente, ¿eh? setas protestantes, además de los bajáis, la comunidad judía, algunos del islam, ¿qué pasa ahí? ¿Me dais cuenta de lo que os estoy diciendo? En, en Mayor 15 dice: Carp and Carp no piquen. Pero no han dicho nada a Cayetano. Yo ahora ya no os digo a vosotros, a Cayetano, que todos me conocen. ¿No han dicho nada? No, no, no, no porque este, este hace un pan. ¿No? Nosotros hay que fabricar nuestro pan a nuestra manera, porque ya me diré: bajáis, bajáis a... <risa> ¿No habéis visto vosotros, Miguel, tú, María y eh, el, el, el, el centro de los Bajakis de Israel? A lo mejor eh, supera la catedral de allí. Eh, no, eh, no es, eh, la cosa está clara. Carmen, Carpon, nos pilla. Dios los creo yo no ellos se cumplen. Y van al negocio, al poder ningún, claro. Y sobre todo, en esta semana ecuménica, sobre todo, ¿eh? Todas las iglesias extranjeras que hay en Palma O sea, sobre todo la anglicana, la luterana, cismática, eh, en fin Toda esa cosa de extranjeros ¿Por qué? Porque a ver, está el turismo ¿Os dais cuenta? Está el dinero Por esto, a veces ha habido sacerdotes que me han dicho eh, Caedano, no digas Que trabajas de yesero. Esto es cuando yo trabajaba. No digas que trabajas de yesero. ¿Por qué? Por descuento. De haber sido yo un abogado, un arquitecto, un médico, etc., el cura no me habría dicho: no digas que eres un médico. No. Caramba, un obrero, un yesero, sin estudios. Y, y, y trata de hacer el pan mejor y hace el pan mejor no, no interesa no interesa esto os dais cuenta yo le estoy hablando ya a través de mi historia, no son dos días cuántas veces en estas reuniones he tenido la policía presente y a veces sacerdotes y a veces, a veces la falange los fascistas pero siempre lo mismo no tanto hincapié en esta que diremos de la palabra de inglés y pobre sí, pero de este cristianismo personal, de esta cosa sencilla. De trabajar y predicar y punto. Y esto no les ha ido bien. Y parece mentira y esto me apena mucho y después me encuentro con personas que ah, me han dicho a mí mismo, gente pobre, gente obrera, es que tú siempre estás con ricos y pobres y hay ricos que son buenas personas. Esto me lo han dicho. ¡Gente pobre, obrera! Y ahora mismo, Ya ves, tú misma te has dicho hace un rato, la crisis a todos los niveles, ¿no? La crisis a todos los niveles, ¿no? En el paro, en la crisis, no están los sacerdotes, los obispos, cardenales, eh, no está el Papa, o en España no están la gente rica, no están los machos, los matutes, eh, eh, no están ni los generales, y, eh, eh, ni los políticos, esta gente... ...maneja dinero y... Eh, ...crisis... ...quien sufre la crisis... ...donde abajo... ...nosotros los obreros... ...los pobres... ...hasta... ...ya veis... ...hasta los pensionistas... ...si la medicina sí... ...si la medicina sabe... porque ...si va uno con la cartilla... ...y hace esto y hace lo otro... ...claro... ...esto es un robo... ...gastarse millones y millones... ...en un jugador de fútbol... ¿Y millones y millones en barcos de guerra y aviones? No esto, no, esto no es un robo. Pero siempre nos encontramos con las mismas. Y yo pegaría fuerte al de abajo, por ser tonto. Si no cambiamos, no cambia nada. ¿Eso está claro? Primero los de abajo, ¿no? y que se arreglen ellos pero hay que predicarlo como dice Jesús desde los cerrados hay que decir las verdades pero las verdades no atacar no insultar a nadie pero decir las verdades y las verdades es como el otro día que allí me parece que era Manolo que dijo aconsejar en aquel mensaje que hay allí aconsejamos al Vaticano Cuidado, ¿eh? Aconsejar. ¿Quién puede aconsejar? Si yo conduzco un coche y sé poco conducir, ¿quién puede aconsejarme bien? Otra persona, un hombre o una mujer. Que sepa conducir el coche. Si no sabe conducir, ¿cómo va a aconsejarme? Si no empezamos por nosotros mismos, entonces cerremos la, la boca y no digamos nada a nadie pero si tratamos de superarnos, de cambiar nosotros si tratamos a, eh, de, de, de esa lucha continua de matar la bestia continuamente que resnazca el ángel, el apóstol de Cristo, el sacerdote de Dios entonces hay que decir a los demás haz tú lo mismo, que esto es el evangelio haz tú lo mismo, iglesia pobre, reunión pobre cristianismo pobre y si te, os encontráis con un budista pues budismo pobre ahí claro vemos que las cartas, el mensaje pero, pero me parece que este mensaje tendría que ser más que diremos más criticado a ver si entendemos la cosa porque Apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. El sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Pues cada ser humano que trata de cambiar su propia vida. Ahí. Ahí. Y ahí ahí podríamos decir cuando cualquiera se encuentra con con un sacerdote de las religiones. Eh, yo trabajo de carpintero y tú. Y desde, y desde el momento que te dice sacerdote es, es decirle: Yo te he dicho de qué trabajas. El sacerdocio lo llevamos innatos todos. ¿Y qué trabajas tú? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por sacerdote? ¿O sacerdotes de los tiempos antiguos. Es que sacerdote es, es, es, es un nombre es una palabra para entendernos. Si fuéramos auténticos humanos, seres racionales, inteligentes en el sentido de ver la finalidad del ser humano en la Tierra, y, y es que ya no importaría ni si eres sacerdote o si no lo eres, porque lo seríamos todos no, automáticamente, no habría ningún sacerdote, Exacto. porque todos seríamos pero como que resulta bueno, monaguillo. Exacto. pero como que resulta que han organizado a través de la historia pero humana para atontarnos han organizado para atontarnos por esto, por esto aquí podría decir yo pero han tenido, hay que reconocer que han tenido más éxito en atontarnos que nosotros en despertarnos ni Jesús, ni Buda, ni nada esto es otra cosa No. Esto porque es. que son los ejércitos <risa> más que pobres que matan a otros pobres para beneficiar a unos ricos. Siempre estamos con las mismas. No discutamos de estas cosas más que, no, ¿qué hago yo? ¿Cómo cambio yo? Yo sí, ahí. Vale. Bueno, Entonces, de no existir tradiciones, yo diría aquí, ¿quiénes son los verdaderos seres humanos? Ya no diría sacerdotes. Pero ¿por qué digo sacerdotes? Porque el mundo está lleno de sacerdotes que tratan de predicarnos, de conducirnos a Dios. Es decir, que tratan de comer ¿no? el arroz que está ahí, el coco. y comerse el, el arroz, pero sí. sin dejarnos comer a nosotros. Ahí está. Porque lo importante no es que me enseñen a comer, sino que yo pueda comer. Ahí está. No hay que decirme a mí cómo ir a Dios. Otros. Que no lo tienen, que no, no lo sienten, que no lo viven. Es porque son personas que han estudiado. No interesa esto. ¿Quiénes son los verdaderos sacerdotes de Dios? Los que viven la verdadera vida. ¿Mm? Por ejemplo. ¿Y punto? ¿Ya sé. Y primero es... Son los que no organizan nada porque no obstruyen el camino a Dios. Eso porque dan a Dios la categoría de Dios. Es decir, una cosa eh, enorme, como hablábamos el otro día, a ver qué es Dios. Ahí. Entonces, los verdaderos sacerdotes de Dios serán aquellos que no obstruyen ningún camino. Ay. Que no dicen ven a mí, no, sino que ven a Él. al Padre. <risa> Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Sí, Mira, no me sin sí. darnos cuenta, de una forma, yo diría, sencilla, bueno, es sencilla, pero para mí ha sido muy profunda. Ahí es, me da, ahí se pone el teléfono y tal, y tal, eh, ya está, sí, ya lo envié yo, yo le he dicho Caetano y tal, y era Manolo. Después yo me puse en el teléfono y Manolo dice si sí, hemos salido un niño de tres kilos de peso y tal, y bueno, y aquel hombre, Manolo, estaba en la luna. Pero, y yo dije, bueno, y ahora Leticia dice, ahora está comiendo. Bien, y me no, medio día, alimentándose un poco, no sé. Y, ¿qué dices, qué dices?, después que le hablaba a él, no sé, seguramente. Ah, bueno, Leticia dice que te diga. Que ya tenemos un apóstol más. Para más, un apóstol de tres hijos, eh? ya va bien. <risa> Os dais cuenta. Seguramente la Leticia lo habrá dicho en este, en este sentido sencillo de amistad entre nosotros, nosotros en la iglesia pobre y tal. ¿Sí? ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Este ya ha sido. Ahora solamente falta que él, de, cuando se vaya siendo mayor, quiera ser sacerdote de Dios, o un vagón arrastrado por la porquería esta social, un apóstol más, Es un apóstol más, ya está, un punto. Es que para serlo apóstol tiene que venir a unirse con nosotros aquí y yo tengo que ponerle las manos encima y tenemos que hacer un poco de teatro, un poco de comedia. No. Simplemente, señor, ayúdale a ver si este niño va creciendo ¿eh? y que vaya creciendo también espiritualmente, no o solamente físico, espiritualmente, y que sea un apóstol de Cristo, aunque se vaya después a la otra parte del mundo y no diga nada de Cristo. Me explico con esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, imaginemos de haberme yo encontrado en la India, en China mismo, la gran mayoría <risa> en la India, hinduistas, o allí en el budismo y, y confusionismo y todo esto, pues yo habría dicho, la pagoda, el templo, pobre, de Buda porque imaginad aquí que también lo hemos dicho muchas veces ¿eh? aquí nosotros pues eh, la sinagoga o la mezquita o esto la pagoda esta la, la, el templo hinduista o budista y Teodoro Húmeda y todo el clero y el protestantismo todos contentos Y aplaudiendo porque la, eh, son el, es el budismo, este grupito. Y otro detalle, en Palma, decía la última hora, hay una serie de organizaciones, fijaos bien lo que voy a decir ahora, no sé qué día era, de la prensa, o sea, la última hora de estos días. Hay una serie de grupos en Palma. No legalizados. Monita atención a esto, ¿eh? Esto lo decía la última hora. Una serie de grupos no legalizados. Y, y la autoriteit quiere que todos estén legalizados. la cosa es sencilla, y para legalizar basta que sean un mínimo de tres personas. Porque hay en Palma el grupo tal y tal y tal. Y nombra una serie de grupos no legalizados. Del de Zen, eh, del budismo, eh, esotérico, no sé cuántos, parapsicólogos, en fin. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Y nombra lo más pequeñito de palma de agrupaciones. Pero nada de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que esté legalizada toda aquella cosa, menos, menos, no, no demos vida a calentar y a esta gente de que no, que no, no, no, Hay que ignorar esto. Y podemos dar gracias a Dios de que en, en las cartas no han quitado esto. Lo que tú dices, María, en tu carta, la, la iglesia la iglesia de Palma, ¿eh? la iglesia pobre, ¿eh? porque no les va bien esto. O Solamente está bien, grupitos de esto, ya veis. ¿eh? Dice un mínimo de tres personas ya pueden legalizarlo. Hay que ir al sitio tal cual y unas firmas y esto, y de, la cosa es chiquilla. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Los bajáis de palma, la anglicana, la luterana, la iglesia evangélica, los bautistas, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los pentecostales, la ciencia cristiana, la comunidad judía, Comisiones obreras, UGT, otro centro, otro, que hay por allí, otro, eh. a ver de, de esto de estos sindicatos ya, Usos. uso, uso, hay una serie de religiones y, y esto de, de sindicatos, todo esto que os he nombrado tienen cartas mías. ¡Y nadie contesta! ¿Lo dais cuenta? <coughs> el diario Mallorca y el día tienen una carta mía. No la publican. Cuando estuvimos allí hablando con aquello de, de suetas, en el salón de, de San Austria, allí, pues... Después a estos señores, no a todos, porque yo, pero sobre todo este Masarius, o mascarado de que es. Después a la prensa, les dije, hay esto. Venid a casa y lo discutiremos con tranquilidad, beberemos un capetito y hablaremos sobre esto del cristianismo sueta y tal y tal. Nadie contesta y nadie viene. ¿Os dais cuenta? Y cuando yo en las viviendas solamente era aquello de... <susurra> de simpatía, una cosa sencilla, sobre el judaísmo, la comunidad, y os estoy nombrando ahora, os iré nombrando personas que han estado en casa y he estado en su casa, Cristóbal Serra, escritor, traductor, profesor de la universidad, no sé... ¡Caramba! Este señor, como estaba con Cayetano Y a veces he cenado con él Y me presentaba rabinos Y... Y no hablemos de... Este... Este señor... Bueno, este no tanto Que tú me presentaste el otro día Pomar Pero el otro Pomar, Luis...